Queremos, eh, niños, felicitarles a todos los niños de Montero, a los más de 35 mil estudiantes de la ciudad de Montero en este día, 21 de septiembre, Día del Estudiante. Niños, ustedes son estudiantes, jóvenes, señoritas, ustedes son los que se están preparando para mañana para que nuestro país nuestra ciudad Montero crezca queridos mamás, papás muchas gracias por su participación no sé si alcanzará galletas para las mamás pero los niños, hoy día es al estudiante a los niños hay que darle porque y a las señoritas y a los jóvenes porque se recuerda día del estudiante, día del amor Día del Médico, Día del Fotógrafo, Día de la Primavera. Seguro van a ver nuestros hermosos Tajivos por, por acá, por Montero, está comenzando a florecer. Muy pronto Montero va a cambiar porque tenemos hartos Tajivos, precisamente para recibir primavera. Tajivos de todo color tenemos, hemos plantado. Quiero agradecer a la empresa Tila por los ricos helados que nos ofrecen para hoy día. También agradecer a la empresa Sualpro por la variedad de galletas galletas bañadas con chocolate que nos ofrecen para festejar Día del Estudiante. Así como los los papás, las mamás se festejan con churrasco y con cerveza, nosotros tenemos que festejar niños con helados, con galletas, porque eso es lo que le gusta a nuestros estudiantes. Chicos, yo quiero decirles... Eh, Nosotros vamos calidad, pero con precio económico, con precio bajo. Por eso quiero que ustedes disfruten hoy día este alimento que vamos a entregar, no solamente la unidad Juancito Pinto, sino toda la ciudad de Montero. Pero también un abrazo especial, porque estamos acá... En, en su casa de ustedes, en la escuela Juancito Pinto. Por eso chicos, un abrazo y un beso grande para todos ustedes.